874-2656 Diría Don Robert Junior allá en Monterrey No son, no me avienten Un telefonazo, mejor Avientenme un telefonema, si me dan Un telefonazo, me pegan Así que vamos por un telefonema en el 1-888-874-2656 1-888 siete4 26 56 vamos con antonio antonio buenas tardes antonio uh, buenas tardes adelante oye, antonio ¿qué tal qué tal oye pues aquí espero que me des chance de, de, de exponer mis puntos porque cuando alguien te habla y no te gusta lo que te dicen los cortas muy rápido a ver aquí las regla las pongo yo si no me gusta te corto no, okay. ok espero que espero espero, espero que La gente porque de por bueno decir, Brody son, a lo que vas hay mucha gente en el teléfono okay. a ver Dale Rápidamente, rápidamente. Sí, sí. tu primer punto que define que le echas mucho tú a las mujeres a cuáles que tienen hijos que tienen hijos que son un ¿Qué que les hecha que so, que son una mala opción para para que alguien se junte con ellos un mal partido sí es un mal partido así es. a esas personas esas esas mujeres antes de tener hijos eran sin hijos antes de que de que tuvieran eso entonces la, la a ver per, la, permíteme eh, permíteme señores escucharon lo que dijo Antonio esas mujeres antes de tener hijos no tenían hijos exactamente, wow. exactamente. entonces entonces, fue, <risa> entonces la persona que la persona que les escogió antes de ser de ser de, de tener familia esa persona fue es lo mismo que estás diciendo entonces ¿cuál es tu punto en el que en el que todas esas mujeres fallaron sin sin tener A ver, yo Antonio, ¿me estás oyendo? A ver, oyendo? Sí, claro, que sí, claro que sí, Tú que tú has entendido que yo digo que las mujeres que es, tienen hijos todas fallaron? Son, no, son un mal partido. Son, son mal, par mal partido. ¿Por qué? Son, porque tú lo dices. No, más. pero por qué he dicho que son un mal partido? ¿Por qué? Digo, si vas a venir con el tema, eh, a ver, me imagino que es bien es bien preparado. ¿Qué he dicho yo por qué son mal partido? Es. Así es. Por, ¿Por qué? todos los problemas que tienen y porque y tú mismo lo has dicho, ¿eh? Tú mismo lo has dicho. Porque vas son varias veces que tú dices, es que por algo las dejaron, por No, algo. no, no, no, no, no, no, no, no. Eh, ahí te va, Brody. Escúchale, así la así la No, no, así la mujer se le haya muerto el esposo así la mujer haya sido mala con el esposo así ha sido muy buena el problema Brody el otro día me dice una mujer a ver cuál es el problema es que tienen hijos que no son tuyos que a la hora de convivir con estas personas se va a va a vivir una batalla interna que aunque ustedes digan que no y que ustedes quieren de de decir que es normal que no es normal y que eso es lo que te lleva a otro nivel de relación de por sí la relación simple es difícil ahora eso Conlleva a problemas Aunque tú no ah. quieras Por por eso, Doggy Por eso, Doggy En vez tú De estar En vez de defender Unos atacas Te voy a decir por qué Porque La persona O el hombre Que elige Que tú dices Que debe manejar el asunto Es esa persona La misma La que eligió Esa otra persona O sea El que elige mal Es el hombre El que ha hecho las cosas mal Es el hombre Siempre Muchas de las cosas Que a te dicen A ver, dices... <coughs> Brody Entiende esto Yo no estoy hablando de Si ella falló Si él falló Si... Es una mujer que viene con hijos. Así es. Y esa persona quién ¿Me entendiste o no? Así es, así es. Okay. ¿Y quién eligió, y quién eligió esa persona para ser su pareja? No hablando? fue el hombre. Claro, por eso vengo a hablarles aquí, que cuidado Que abran los ojos ¡Bravo! Es, que, es, que, es que debes de, debes claro de ojos, enseñar claro. al hombre al que, al que sepa escoger, al que no la riega Como no, el invitado que tuviste no, no, no, no, no, Antonio tú tú Ya entendiste, Antonio Antonio, ya entendiste por qué Por qué los dejo ir, por qué les vuelgo Porque no quieres escuchar El, el mismo lunes tú tuviste un invitado Vamos con una otra llamada, señores Solo me deja agregar algo eh, sí, breve, dime, breve hermano, nada más Dime, Germán eh, eh, Maestro Usted por eso se dirige a estos hombres para que no caigan en ese error. Es que se lo toman como ay nos está atacando, como dice aquí Antonio, o sea, ¿cómo si ustedes muchachos aguas con esto, esto es lo que conlleva, esto es lo que viene? Ay nos está atacando. Pues tómelo con No, no, su no, gana. No, no, claro. no, es así, Doggy, es que tú no escuchas. No nomás soy yo la persona que está en contra tuya. Hay otra ah. persona, la misma doctora, la misma doctora te dice que, que estás mal y tú no escuchas. Pero a nadie. pero no me ha dado no me ha dado un buen fundamento. No, pues que el fundamento tú no lo quieres escuchar. A ver, ¿qué fundamento no, me das para decir que estoy equivocado? Ah, mira, okay, mira. Te, te estoy lugar, fíjate, te estoy dando lugar, pantalla, ¿eh? Okay, gracias y gracias. En primer lugar, ¿en qué te vas ¿En qué, Y eso y eso es tu base, eh? Por ejemplo, yo soy yo soy yo creo en Cristo y mi base no, es la tomo de no, esa manera. Espérame, no. no voy a meter a la religión, no voy a meter a la religión únicamente esa es mi base en eh, la base de Cristo está ahí que dice que el hombre debe decir que estoy totalmente de acuerdo yo con eso estoy totalmente de acuerdo yo con eso que es el que debe dirigir tú hablas de, de, de que no te debes de que estar está bien si tú tienes ese si tú si no te quieres casar está bien a ver a ver a ver a ver Ppérame señores gente no, que me está oyendo ahorita eh, tenemos no. un loco en el teléfono eh. diciendo cosas que yo nunca he dicho aquí por favor ahora entiendes a ver, a ver, a ver, por, ahora entiendes por qué no los quiero escuchar A ver, dime qué no has dicho ¿Cuándo he dicho yo Por que eso. no se casen? No, no, no, no, yo no he dicho que no te Acaba casen de no, sí, no, vámonos con la siguiente llamada <risas> No, hombre, están locos Esta raza, brody <risas> No lo culpo, ¿sabes qué está pasando? ¿Qué pasa, maestro? Mentalidad de mujer Sí, a ver, con la siguiente llamada Roberto, adelante, buenas tardes Sí, que, buenas tardes, ¿qué tal está bueno, este, mi doji? Adelante Mi respeto es para usted En primera, porque usted da un, un, Unos buenos consejos Nada más que A lo que yo voy de que ¿Por qué no nos, no nos da consejos a nosotros? Para ahora sí que Darle una buena vida a la mujer Porque yo en mi punto de vista Claro, hay Oye, mujeres, ¿tú crees que los hombres le estamos dando mala vida a las mujeres? Sí No, no, hay, hay, hay, hay, hay muchos hombres que sí le dan mala vida a, a, a la ver Roberto, a ver, Roberto, es eso, Roberto, espera, Roberto, Roberto, Roberto. Pues por eso que la infidelidad, ajá. Ya te llenaron la cabecita de que la mujer sufre mucho, ya te llenaron la cabecita de que la mujer es puro sufrir, que son las las víctimas y, y, y entonces, espérate, en que termino. Entonces, ajá. este este foro de solo 15 minutitos donde te habla de cómo Tú, las cosas que no debes de permitir, estos 15 minutitos me los quiere robar para decir que por favor traten bien a las mujeres. No, claro que no, o sea, mira, las mujeres claro, siempre siempre se hacen las víctimas, ¿vesí? Pero a a lo que yo voy es de que hay que tratar De que no se sientan así Es decir, mira, muchos hombres Prefieren no, no, no. La, la riqueza no. Pre Muchos hombres prefieren la riqueza Prefieren no. trabajar Más de 12 horas, dejar a la familia Al lado y, y importarse Amigo, más en amigo, el ¿quién, ¿quién te lavó El cerebro, hay que, amigo hay, Roberto? Hay, hay que darle hay que darle tiempo también a la, a la Familia, a la mujer roberto ¿Sabes sí, cuántas eso, mujeres es eso, dejaron eso, a su hombre porque se, no hacía Buen dinero? Pues esa es una mujer interesada Exacto, de eso le estoy hablando, que no escojan Claro, pero o sea mira bueno y, y hay hay hombres que, que nos tocan mujeres muy muy muy limpias y los salas, he dicho aquí cuiden esas mujeres y estamos, así, y estamos haciendo el error de querer trabajar de querer impresionar al, al otro al otro al otro indio ahí diciendo ay mira tengo una trocona y nada no, ya estás ya, hablando ves, cosas que no estoy hablando yo es Ahí es nos otro, vemos no, es Eso es otro rollo aparte señores piénnsen antes de hablar conmigo chihuahua ayer me fui enojado les dije Uno le echa ganas, aquí vienen con a payasear Como que dice ya entró mi llamada es A ver qué le digo. tiro a este güey ¿no? De veras Si no traen nada No, no hay problema, no llame Yo les aseguro que nadie les va a decir Oye güey, en el show tenemos un sensor Y si ibas a llamar y no llamaste queremos saber, no Si ustedes quieren llamar Se arrepienten, no traen nada Ya están en la línea, pueden colgar si quieren No hay problema Ahí Hay mucha mucha gente en la línea Cuelguen, eh Si no traen nada bueno De verdad les digo ¿Por qué? Porque claro. pierden su tiempo Se ven mal Si la, la gente los conoce Van a decir Te escuchamos, güey En el radio ¿No? De veras No vengan a hacer el ridículo Y se lo estoy diciendo Fíjate bien, ¿no? Soy un güey aprovechado Échame esa llamada De ese menso, ¿no? Si, si usted va a llamar Y se arrepiente No pasa nada No tenemos sensores así de Que, que Fernando allá nos quería llamar de Denver De allá de Nueva York de, allá de... No, no pasa nada Es pues como un boxeador, ¿no? Si no se preparó para la pelea, no le entres Aquí no es como Prepárate. cuando le llama a una línea de esas de, Donde le de, de, Del brujo mayor y le regresan 50.000 Llamadas Hasta que <risa> <risa> Hasta que conté sí. <risa> Eh Maestro Vamos con la siguiente va. llamada Eh Eh, a veces quisiera que me pellizcaran para ver si esto es un sueño porque Yo también no pues, Es tanta, tanta sabiduría Ricardo Sí, bueno Ricardo, adelante Tranquilo, maestro, tranquilo Buenas, buenas tardes, maestro Mi precioso, redentor maestro Que <risa> llegó a nuestra vida Ayúdame, no sé qué hacer, maestro Mire, mi, mi esposa me pega, oiga Me pega y me grita en frente a la gente Me, me enfrente hasta me, de mi familia Ayúdenme, denme un consejo Vamos a... Eh, Ricardo, si tu mujer te pega Llámale a la policía ¿A qué le hablan al maestro? Sí de, Si alguien las golpea o les pega No me llamen a, a, a mostrar Lo tontos que son Mejor llámenle a la policía Y punto Si no quieren llamar a la policía Entonces traten de arreglarlo si no se arregla la dejas no, y se le pega en frente de la gente que la otra gente que grabe pide que no, grabe no, no, no ha llegado el show más chido Erasno y la Chocolata Erasno y la Chocolata Chido para escuchar este es el podcast que a mí me Bueno, vámonos rápido con las llamadas eh, Tenemos a, a Ana eh, Ana, buenas tardes Buenas tardes, Dagi Pues yo creo que tiene que te hace falta Tienes que tengas a la chocolate por un lado Para que se pareja la cosa Porque nomás te hablan algo a favor de las mujeres Y te esponjas como que si te parece que te avientan Este... A sufre O sea, nunca vas a... Mira, a te gusta este dilema El que las mujeres estamos encabritadas y te llamemos qué gusta porque por eso nos estás hablando así, patea un perro o pues se muerde. Es okay, okay. Y, y dime que, que, hablas, dime, de de que di, dime que dime dicho hablas. de mentiras para crear eso. Hace falta que tanino choco diga verdades. ¿eh? Bueno, entonces entonces veo que aquí que no tiene respuesta, ¿verdad? Wow. <risa> ¿Sabes que sí? ¿Cuál mentira echado? Todas. Entonces, Te estoy preguntando a ti que qué mentira ha echado. Tampoco la Choco va a echar mentiras de los otros. A mí me vale la Choco, esta es mi segmento. Ya, es lo mismo, no, es que no tenga una educación ni, ni materia gris para hablar, Ana. Ana, he dicho yo que los hombres somos perfectos aquí. Ah, días, sí. ah bueno, entonces esto es, es sabes de quién es ese problema entonces? No, no aceptas, es tuyo. Ahí nos vemos. Ponte a atrapear, corre el ponte a hacer algo. Vamos con la siguiente llamada. Bravo. Digo ¡Sí, Juan Álvarez. Ya quisieras tú llegar a ser la punta de la bota de Julión. Vamos con la llamada de Facundo. Facundo, buenas tardes. Hey, ¿qué onda, Rocky? ¿Cómo estamos? Bien, de adelante. No, nada más que pues ayer saliste de, de la de la línea, parece que ya no ya no estás enfocado en lo que estás diciendo. Sí, produ al, al sí, chavo, produ sí, productor sí. <risas> Al chavo del que te llamó Que dijo que se había casado con la mujer Que se le había dicho que avisen y que después salió Que pues que no Y pues lo mandaste al carajo y pues, ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasó? Ok, para los que no escucharon eh, Dice que la muchacha con la que se iba a casar Que primero es un error Y se los digo Claro, qué bueno que me hiciste para aclarar esto Uno como ser humano Puede esperar lo mejor de las personas Pero nadie es perfecto en cuanto a que te digan Soy virgen Aquí cuando te dicen eres soy virgen Son unos tontos en el esperar Que la mujer les va a decir No, no soy virgen Punto número uno Número 2 Si fuera virgen o no ¿Qué importa? Le mintió Se casó Si nada más de casas con una mujer porque es virgen. Y no tiene otras virtudes y después descubres que no era virgen, pero tiene otras virtudes para ser tu esposa. Bueno, sí, entendiste claro, todo eso, bueno, Y luego que... todavía viene y me dice el Brody que hizo una campaña entre amigos para ver quién era el que se había echado a su mujer. Y tú vienes a decirme que yo le cambié, le tenía que haber aplaudido, no, está mal. No, es que era el trato que, que tenía O sea, de un principio era el trato Okay ¿Y, sea, ¿y quién es el tonto ahí? No, pues sí, pero pues ahí no fue donde tú no le dijiste lo que debería de ser No, es que por eso sí. tengo que qué bueno que me aclaras Porque ya no tenía mucho tiempo, brody Sí, le dijiste que aguantara Pero pues si él no estaba a gusto o sea, Claro, si no te gusta, vete decisión, ¿eh? ¿No? Si no claro. te gusta, vete Ahora sí. te pregunto a ti, Facundo bueno. ¿Te vas a casar sí. con una mujer Nada más porque te dice que es virgen? No, claro que no Porque él si no le hubieran dicho que no era virgen no se casaba Sí, sí Entonces sí. las otras virtudes no tenía Entonces ¿pa' qué te casas con una mujer que solo te ofrece el imen? <risa> pues creo que tiene razón ahí ¡Bravo! Ah, bueno, ¡Bravo! ¡Bravo! Wow. bravo. Sí, le cambió la mente Le quiero mandar un saludo ahí al chompas ah, de, de Aspas del helicóptero que se llevó al Chapo ¡Hey, hey, hey! Muy bueno Jetas de aspas Del helicóptero que se llevó al chapo ah, Gracias brody bro sí, eh, Tienen razón a veces que no me doy Para explicar porque tengo poquito tiempo Y ese poquito tiempo todavía me lo quieren quitar Samara buenas tardes Buenas tardes Adelante ¿Cómo estás? Bien bien siempre Siempre? No, uh -huh. te escuchas siempre bien amarcado Tú necesitas una mujer ya Según tú, sí No, es que te escuchas tan amarcado uh -huh. Bueno, eso que decís De que las mujeres Las mujeres um, las mamás solteras Somos una mala opción ¿Son qué? Si las mamás solteras Somos una mala opción Son una mala opción como pareja, sí es un poco, no, yo diría bastante equivocado okay. ¿Sabes qué pasa? Que tu corazoncito es muy egoísta uh -huh. Entonces cuando tenés un corazón egoísta, pues no te gusta compartir Y ahí es donde estás A ver, pensando. a ver, a ver, espérame El hecho de elegir una mujer para que sea la mujer de tu vida no tiene que ver nada el El escoger y escoger bien, no tiene nada que ver Que te hace pensar a ti que el escoger una mamá con un bebé va a ser mal ya lo he explicado miles de veces, ¿cuánto eso, tienes escuchando? Pero, también, pero tienes también que escuchar que el corazoncito de las personas se puede compartir ah, sí eso, sí, eso sí el corazón se puede compartir, hay muchas no mujeres que egoísta. quieren compartir su corazón no seas tan egoísta ok, mi doggy Trump un cuídate, un poquito, okay? cuídate ah. Samara Clinton vamos con Roberto Roberto, buenas tardes Buenas tardes, ¿cómo estás, que Bien, adelante. Mira, solamente te quiero decir que estoy al 100% con todo lo que dices por un simple hecho. Que las otras personas que te llaman ahí, todos que es hasta chistoso cómo te reclaman y te dicen, hombres y mujeres. Y el simple hecho que tú dices, no todas o la mayoría, no están incluyendo a todas. Y eso, estas personas te llaman y te recriminan y todo. Pero en fin, que eso es punto Lo que te quiero preguntar, ¿qué tú piensas de las personas, de esas mujeres que se levantan con su pijama, son las 12, 1 de la tarde y van al súper pijama, a los restaurantes con pijama? ¿Cómo catalogas tú este tipo de mujeres? Yo creo que la pijama es para una cosa. Y es para dormir. Y número 2, Hay otro tipo de, de ropas que son muy cómodas si quieren andar cómodas mujeres. Y para mí serían, pues, mujeres muy guandajonas que van hasta con la camiseta babeada. Hey, no hey, tener hey, tiempo that's a that's quitarse that's eso y, y cambiarlo, de verdad, es una una avergonzada. Gracias, Roberto. Se me acaba el tiempo, bro. Y vamos con la última llamada. Jesús, buenas tardes. Maestro. Adelante. Maestro, te Desde hace mucho tiempo he querido llamarte y pues hasta, te, hasta ahora... Casi no te oigo, Jesús. Oh, no, me refiero a que hace mucho tiempo he tratado de llamar y pues siempre me sacan de la línea Y pues yo creo que le voy a hablar en las zonas a contestan las zonas Sí, bro, oye, ya más nada más tengo bien poquito tiempo, bro, y dale, ¿qué, ¿qué opinas? Ok, ok, maestro, te voy a decir algo mejor um, Tú hablas mucho acerca de, de, de que tenemos que seguir los pasos para poder ser buenos hombres y todo eso Pero, maestro, ¿qué pasó? Andas ahí al, al garbanzo, tienes al garbanzo en la parque. ¿Qué está aprendiendo el garbanzo? Yo aprendí, no, aprendí algo era. hoy. El, el garbanzo no aprende nada, no. es un bruto, brody. No, hoy aprendí algo. Hoy, hoy vi una enseñanza, soy en el aeropuerto, maestro. Ok. Es, uh, esa era tu llamada, Jesús. Pues, sí, ese era, mi, esa era mi, mi... Bueno, mi comentario era acerca de un, una... Una una entrevista que vi acerca del homosexualismo de lo que estaban hablando hace... Uy, uh, uy, Sí, Niño que ok, avienta que tu opinión rápido, porque, porque ya se me acabó el tiempo, ahora sí, dale. Ok, uh, pues para que ustedes me puedan entender, sería mejor que vayan el video, ¿verdad? Pero uh, lo que dicen ahí es de que uh, el homosexualismo es un, es un problema, ¿a qué? Eh, bueno, no es un problema, sino que es algo normal, y ahora la gente trata Pero por nuestra, por nuestra naturaleza, hombre es hombre y usted es mujer, ¿por qué? Bien, eh, lo que quiere decir Jesús casi no se oye es de que el hombre es hombre y mujer es mujer. La gente que es homosexual, cálmense, son tocados del diablo.